Saludo para todos. ¿Me dices que necesitas ilustrar algo? Sí, pues a ver, eh, yo quisiera a todos modos poner un poquito en contexto a las personas que se nos están conectando, ¿no? Eh, y pues ponerlos en contexto es eh, que clarifiquen un poco cuál va a ser la dinámica de esta charla, ¿no? Realmente esto surge como, como una charla espontánea de las que solemos tener con Jairo, en la cual se... Se se, se se vislumbró como opción de pronto llevar a cabo una consulta al aire pero hemos siempre coincidido en estos espacios que pues la astrología es tan amplia y profunda que generalmente es el desconocimiento el que emparenta la astrología o sea que cuando a la astrología se le asigna algo que no es de pronto pues surgen los cuestionamientos el desconocimiento Y pues un poco la, la idea de la charla de hoy es matizar o dar los alcances que una persona dentro de su consulta astrológica puede dar. Y de pronto de lo que planteábamos era cómo entender el concepto de la terapia, cómo entender el consejo, el factor del consejo dentro de la dentro de una charla, y de la misma manera, pues hacer un poco, un cierto análisis. De, de, de las diferentes modalidades, de la forma como cada persona puede involucrarse dentro del manejo de la consulta. Entonces, pues, pues esto surge más como una iniciativa de tipo terapéutico, ¿no? Pero, pues, yo sí quisiera, de todos modos, antes que me regales pantalla, pues, y mientras okay. nuestro invitado se conecta, pues, yo les ilustro algo que de forma teórica, pues, puede servir. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, me voy a quedar aquí con... Nuestro invitado, ahí ya está conectado, solo que no ha podido entrar a la sala, entonces ya le voy a asesorar en eso. Bueno, ya estamos, ¿Ya, ya tienes control, sí. Sí. Listo. Aquí yo pienso que ya me están visualizando. Sí. Listo. Entonces, pues si vas a grabar. ¿Me dices cuándo y arrancamos? Ya, ya empecé, tranquilo, ya empecé. Listo. Entonces, eh, reitero un poco nuestro objetivo el día de hoy: es dar un matiz, ¿no? En un corto tiempo, de lo que la astrología nos ofrece. Es decir, la astrología como consulta, la astrología como asesoría, la astrología incluso como labor profesional. Entonces, somos muchos los que hemos llegado a la astrología sin el objetivo de, volver, de volvernos consultores o sin el objetivo de volvernos educadores del tema. Sin embargo, ha sido un poco la misma astrología la que nos ha llevado a entender cómo nuestra vocación era justamente esa, la astrología en todas sus modalidades. Por lo tanto, alguien puede estudiar astrología. y como bien lo afirmaba Jairo, pues hay gente a quien no le interesa realmente aprenderla porque lo que buscan en la astrología es consulta básica pues definitivamente ni todos nacieron para ser astrólogos ni todos nacieron para ser médicos ni todos nacieron eh, para ser economistas ni todos nacieron para ser biólogos es decir, todo el mundo nace con un perfil específico con una motivación y una necesidad específica por lo tanto pues así como la astrología tiene diversas facetas, diversos métodos, diversas formas de aproximación, pues la consulta es una de ellas. De hecho, cuando alguien es astrólogo, no necesariamente el que sea astrólogo quiere decir que lo ejerza, ni no necesariamente quiere decir que su labor de ejercicio profesional lo asuma como, como una forma de vivir, es decir, de tener un ingreso. Para otros, efectivamente, pues ser astrólogo constituye una profesión muy, do, muy noble, digna y profesional. Lo cual si uno lo ve desde el punto de vista profesional, pues efectivamente puede tener sus tarifas, sus horarios, sus formas y sus enfoques. Por lo tanto, insisto, si alguien estudia medicina pero nunca lo ejerce, no necesariamente por el hecho de que no la ejerzca, deja de ser médico. Lo mismo. Si alguien estudia astrología, la ejerzca o no, siendo consultor, independiente a eso, no deja de ser astrólogo. Por lo tanto, el conocimiento es algo que es mucho más inmanente, mucho más trascendental. De allí que yo quisiera empezar por nuestra introducción el día de hoy, pues, que es a modo de ejemplo, situándonos en un contexto real con una persona, pues primero entender los alcances de lo que es la astrología desde el punto de vista... de lo que se ha llamado la orientación o la labor del consultor, o concretamente la consulta. Y son perspectivas que, pues, obviamente uno debería tener muy claras o delinear, ¿sí? Máxime si lo que queremos es abordar uno u otro nivel. Por lo tanto, he querido distinguir las labores de la consulta, hacia tres aspectos muy específicos aquí estamos observando lo que inicialmente pueden, tener, pueden ser tres niveles de la labor astrológica quizás esa labor astrológica es y el título es un poquito incompleto tres niveles de la labor astrológica en la consulta ¿cierto? pues si bien la consulta eh, puede involucrar las tres ocasionalmente Habitualmente puede centrarse en una, no más, en dos o en tres etapas. Todo ello, insisto, depende del acercamiento, depende de la motivación, depende del perfil profesional de la persona que lo haga y por supuesto depende de su formación, de su formación intelectual, de su condición humana, para entender que pues, como toda labor de asesoramiento es una labor que requiere responsabilidad. Y por supuesto la responsabilidad requiere profesionalismo y el profesionalismo te lo da el conocimiento y la experiencia. Por lo tanto, eh, para quienes y muchos de ustedes que seguramente están conectados, pueden encontrar dentro de las siguientes descripciones una parcial idea de cómo ustedes pueden enfocar una consulta. Por lo tanto, el primer nivel, que creo que es el nivel básico de la consulta, es el que yo he denominado la educación o sencillamente la información astrológica. Debo precisar que en este punto, que se ha denominado la educación o la información astrológica, eh, es lo que comúnmente recibe la denominación de la lectura de la carta astrológica, ¿no es cierto?, Es la manera como el astrólogo lee o interpreta el horóscopo, ¿verdad? Con sus diversas modalidades de aspectos de carta natal, su sol, su luna, su ascendente, sus tránsitos, sus progresiones. Eh, se dice o se plantea que es educación o e información porque, pues digamos, eh, hay un escaso diálogo, o ninguno, es decir, que normalmente eh, quien habla es el astrólogo, y por lo tanto quien llega habitualmente a una consulta está es en una actitud pasiva, es decir, está esperando recibir una información. Habitualmente esa información procede de las expectativas que sobre la astrología se tiene. La más común y la más habitual es el famosísimo. de venir, el famosísimo porvenir, lo que me depara la vida. Entonces, quienes llegan a la astrología habitualmente lo hacen y parten de una motivación futurista, es decir, ¿qué me va a pasar en la vida? Voy a tener hijos, voy a casarme, voy a viajar, tal proyecto se realizará. Y es allí donde pues, normalmente, eh, muchos, o casi la mayoría de personas se enganchan dentro de la astrología. Por lo tanto, casi que la mayor parte, desde el punto de vista de la labor astrológica, se centran básica y concretamente en algo que puede ser educación o información astrológica. Por cierto, al ser una información, puede ser una información que de por sí contenga una valiosa información de carácter eh, de autorreconocimiento, una valiosa información de tipo de orientación, en donde a la persona, evidentemente, se le lleva a reconocerse, a identificarse, a clarificarse, a descubrirse, a identificar potencialidades, fortalezas, aptitudes, niveles vocacionales, ¿m? relaciones parentales, padres, hijos, hermanos, ¿no es cierto?, Desarrollos y ciclos, identificación de etapas, de ciclos, en las cuales la persona puede verse envuelta. Circunstancias sobre las cuales puede tener poco o escaso control, pero frente a las cuales el astrólogo puede servir de guía o de faro. Eh, frente a las épocas de realización, frente a las épocas de logro, frente a las necesidades que tiene el consultante por esclarecer, insisto, determinado proyecto, determinada vocación, sí, la favorabilidad o no de determinada relación y por supuesto pues las predicciones que son entre otras pues casi que el sello de garantía o sobre el cual habitualmente se mide al astrólogo es decir que la astrología como enfoque predictivo único y exclusivo de muchas tendencias ha hecho recaer sobre el peso del astrólogo casi que su única responsabilidad sobre el hecho de la predicción lo cual es parcialmente cierto, pues si bien la predicción hace parte de la asesoría astrológica, no es lo único, de modo tal que cada persona dentro de un análisis de una carta astrológica puede tomarse su tiempo para hacer la descripción pertinente de cada uno de los 12 sectores del horóscopo e identificar su vida económica, su vida profesional, su vida laboral, sus aspectos más relevantes de salud, sus mayores predisposiciones patológicas, sus inclinaciones intelectuales, sus inclinaciones vocacionales, un poco eh, la relación sobre la cual fundamenta o la forma como intenta amar, relacionarse ¿m? y establecer pautas de comportamiento así como pautas de sucesos que seguramente se pueden identificar durante el proceso del tiempo, es decir, el vaticinar y el llegar a predecir sucesos y acontecimientos por eso más o menos dentro de esa perspectiva ese primer punto o ese primer parámetro nos está dando lo que puede suceder o lo que puede ser común al 90% de las consultas de un astrólogo cualquiera en donde sea en un espacio de una hora dos, tres horas máximo pues lo que allí se plantea puede ser altamente poderoso, profundamente revelador e incluso altamente terapéutico, sin embargo en un espacio limitado donde uno pudiera entender que lo que se ha brindado es una información o una educación desde el punto de vista astrológico. Por eso esa es casi que um, la manera un poco más uh, tradicional con que el astrólogo o los astrólogos asumimos la manera de, de interpretar la astrología. En ello no hay nada de malo. Sencillamente es un, una fase del proceso de la labor de la consulta. Sin embargo, llegar a la segunda fase, que es lo que yo he denominado la función del consejo, es ahondar un poco en un diálogo bilateral, ¿no es cierto? Porque mientras en la primera parte... la educación o la información astrológica es un diálogo del astrólogo para clarificar a un oyente, el consejo astrológico plantea concretamente una interacción de los dos. Y en el consejo astrológico, pues la persona habitualmente desea resolver una inquietud. Inquietud que puede ser muy importante, muy decisiva para su vida. ¿No es cierto? Y en ese consejo astrológico, pues el astrólogo en su manera de trabajar su consulta, puede en el mismo instante de la información astrológica suministrar consejos eh, formas desarrollos adecuados para eh, afrontar determinada situación sugerencias astrológicas para enfocar su vida consejos determinados para optimizar determinados aspectos de su vida, sería un poco un diálogo más interactivo. Es allí donde la persona, desde un punto de vista administrativo de consulta, por ejemplo, puede diseñar dos o tres sesiones en las cuales, por ejemplo, eh, establecer análisis muy concretos y específicos basados en su carta natal ascensional, por ejemplo, en la cual ayudar a orientar a una persona sobre tomas de decisiones importantes de su vida. o incluso es como llegaron a plantear otros, sobre la coronación de ciertas metas. Por eso un poco la base del consejo astrológico es un poco profundizar en un diálogo bilateral entre consultor y consultante sobre la base de la guía astrológica para la toma de decisiones. Probablemente la, la faceta del consejo puede estar involucrada dentro de la misma charla astrológica que se ha llamado educación e información, o sea, Cuando el astrólogo va informando de determinadas áreas, el consejo puede surgir dentro de esa misma charla. Es decir, se puede enfatizar un aspecto y probablemente la necesidad de afianzar o de clarificar ciertas pautas permita que el consejo llegue. De ser una, una decisión muy importante o la coronación de una meta de vida, probablemente el consejo astrológico requiera dos o tres sesiones en las cuales el astrólogo puede delinear objetiva y racionalmente cuáles son los métodos más adecuados o las formas o los trabajos conscientes para alcanzar dicho logro. Por lo tanto, el consejo astrológico viene a ser una consultoría de una manera más especializada. Sin embargo, son pocos o escasos los astrólogos que, aun entendiendo el valor intrínseco que trae consigo el consejo, involucran la tercera etapa. la así llamada terapia o astroterapia. Podríamos afirmar que en la terapia astrológica el astrólogo participa de manera regular y sobre la marcha en el cambio psicológico profundo del individuo, es decir, que aquí el proceso de transformación opera conscientemente, de modo que el astrólogo se enfrenta ahora con algo más profundo, problemas de dependencia, problemas de transferencia, en una relación emotiva intensa. Llegar a este punto, insisto, no pretende reemplazar los roles que en su momento pueda desempeñar un psicólogo, un psiquiatra, o los métodos de diagnosis que pueda llevar a cabo un médico. Pero sí puede ser el estímulo para que los astrólogos con orientaciones terapéuticas profundicen, de manera muy profesional en estudios que posibiliten afianzarse en métodos de terapia por lo tanto el astrólogo va más allá y proporciona ocasionales guías de cambios como ocurre en el consejo solo que a diferencia del consejo ahora participa activamente en ese cambio en la educación astrológica por ejemplo se revelan las pautas de la estructura y del proceso psicológico y esto abre a menudo la puerta hacia una conciencia más plena, ¿cierto? haciendo que esta sea en efecto el primer paso en la terapia de vida. De allí que yo no quiero subestimar el, lo que habitualmente se trabaja en una consulta astrológica que es la educación o la información, porque de hecho la educación o la información astrológica de por sí ya posee una dimensión terapéutica. Sin embargo, dentro de lo que hemos llamado terapia o astroterapia, pues se está buscando es un cambio esencial en cuanto a la comprensión de algo que probablemente ha generado un conflicto, un bloqueo y un desequilibrio. De modo que de lo que se trata allí es ahondar y sobre este tema, pues hay suficiente manera de educarse contemporáneamente. Se ha hecho desde una perspectiva tradicional a través del psicoanálisis se ha hecho desde las terapias conductuales, se ha hecho desde la gestal, por ejemplo y se ha hecho desde muchas terapias transpersonales, y sean cuales sean las escuelas, el astrólogo podría adherir fácilmente a un conocimiento que le permita profundizar sobre un factor terapéutico el cual va a requerir si de lo que se trata es de desbloquear guiones registros, parámetros ancestrales probablemente más de una sesión y como se trata de más de una sesión probablemente esto involucre una terapia sistemática con unas determinadas periodicidades de tiempo sobre las cuales el astrólogo efectivamente deberá tener una cierta conciencia primero, para tener unos métodos claros para aflojar ciertas defensas segundo cómo trabajar con las emociones, las necesidades y las fuerzas arquetípicas que estaban reprimidas una vez que éstas empiezan a expresarse. Tener una cierta conciencia de técnicas para trabajar con la imaginación, las fantasías y los sueños. Tener una cierta claridad sobre ciertas teorías de psicodinámica, psicopatología y tipos de caracteres que van más allá de lo que la astrología tenga que ofrecer. Y digamos que esto sí es clave para todo tipo de consulta. cómo trabajar con problemas de transferencia y contratransferencia ¿qué significa esto de transferencia y contratransferencia? es muy común y esto sucede pues a quienes de una u otra manera se, se dedican a una labor de consultoría que la transferencia sea el mecanismo mediante el cual el consultante deposita en su consultor o en su terapeuta muchos de sus miedos de sus iras de sus temores. Por lo tanto, dentro del proceso terapéutico es común que muchas situaciones no resueltas, ejemplo de una figura parental, un padre, un hijo, una relación se tiendan a proyectar en la pareja. La contratransferencia sería si un astrólogo un consultor no muy consciente de sus miedos, de sus dilemas y sus registros psicológicos, pues hace una contratransferencia, es decir, se proyecta también en su consultante. Por lo tanto, eh, el tema de la astrología como astroterapia abre una inmensa puerta para que la labor del astrólogo se profundice. Y para que se profundice el astrólogo hoy día cuenta con un sistema coherente, matemáticamente definible, que sitúa al individuo en un contexto muy real, que en un espacio de una hora, mediante una educación o información astrológica, le permite prever e identificar de inmediato su ser real, sus verdaderas potencialidades, sus, sus, sus miedos, sus temores, sus inseguridades, y por supuesto clarificarle frente a lo que es su ser real e irreal. Y allí que la labor del astrólogo sea la labor cual experto joyero que permite ir afianciando y puliendo la piedra preciosa que tiene ante sí, el consejo astrológico aporta pautas fundamentales para la toma de decisión pero solo es la terapia la que va a posibilitar cambios profundos sobre todo cuando de lo que consiste son verdaderos procesos de sanación frente a temas o temáticas que al individuo atañe pueden bloquear. Una persona puede tener en su carta astrológica eh, Excelente casa 7, pero un registro de casa 4 muy complicado, o sea, con padres o con figura materna o paterna muy tensa. Si la persona no está consciente de su pasado, de su registro, y si el astrólogo no posibilita un desarrollo terapéutico del mismo, es probable que los sucesos que se plantean en casa 7, <coughs> como puede ser, efectivamente, la activación de una relación muy buena que se promete desde la carta natal, si la persona no supera sus registros de casa 4, o sus registros de casa 1, su infancia, sus miedos, sus ansiedades, pues la persona va a desaprovechar el suceso. No es que el suceso no llegue, el suceso llega. De allí que la astrología sea altamente efectiva en predecir los instantes en que determinado suceso se da. Y lo hemos expuesto en muchos de nuestros cursos. La idea es que la persona no solo tenga conciencia de que puede suceder, sino que esté preparada desde el, punto, desde el punto de vista psicológico para que sus miedos, sus temores o sus ansiedades no eh, estropeen lo que el mismo suceso está generando. Entonces, cuando uno llega a esta dimensión, entiende que si la matemática astrológica es perfectamente exacta y las leyes astrológicas del comportamiento humano están reflejadas, pues haría falta, desde el punto de vista astrológico, asumir de forma un poco más profesional la labor del consejo, y si para algunos es importante, pues involucrar la terapia. De no sentirse con las capacidades de hacerlo, pues lo ideal es remitir al profesional adecuado que haga seguimiento o acompañamiento para el desbloqueo de guiones, que de no concientizarse, pues indiscutiblemente pueden ocasionar bloqueos y frustraciones. Por lo tanto, con esta introducción, pues lo que yo pretendo, lo que pretendemos en esta charla, que puede ser un poco terapéutica o de información o de consejo astrológico, pues es ilustrar los diversos matices que uno en su cotidianidad de la labor del astrólogo puede hacer. E insisto, cualquiera de ustedes, así lo ejerzca uno profesionalmente, pero tendrá ocasión, probablemente en algún momento, de hacerlo con sus allegados o con sus consultantes, pues tienen una manera adecuada de cómo enfocar su labor astrológica y, por supuesto, si es su trabajo, pues asignar los horarios y las tarifas que, por supuesto, ustedes consideren pertinentes. De modo que pues, el ejemplo de hoy eh, pues podrá tener alguna de esas fases, o de educación o información, que es lo que habitualmente hacemos, eventualmente algo de consejo, y pues hablar de terapia en una sesión muy corta, pues es algo ambicioso. Pero sí vale la pena destacar que toda consulta astrológica desde una base profesional ya posee un elemento de terapia, o sea, ya posee un elemento de conciencia, de desbloqueo y de concientización.